Buenas noches, volví. Usted guardó el s a r u c h o la motosierra. u、uh, y Me acaban de sacar una foto. Me da miedo. Bueno,、Va、después, de, s Después s e u g i m o después seguimos. Después seguimos.、No. Me dio mucho miedo.、Ah. Vamos a ver. Quienes hacemos el programa de hoy? En el control está Sergio El Checho j o f r e Se、caliza? Se a San caliza vio Conducción, producción, molestación, serruchación, traducción. Sí. Y ve cómo no es vende, m i f i c a c i ó n sino es.、Eh, inventación de e s p a c i a c i ó n Que venteración por el f l a n e c i ó n Pero bueno, déle, déle, déle.、Eh, María Tejada. En la conducción, nuevamente, luego de ser despedido el jueves pasado. El tío Guille, Guillermo g u i l l e Torraga. El señor que tiene los cocodrilos más grandes en el bolsillo. No, los míos caminan alrededor de él. Bien. Ni un dulce me traje. Nada, ni un diabético le traje. <risa> Líneas de teléfono: 420-4656, 420-4730. Mensajes y WhatsApp al 264-4427. 536 264 44 27 536 Vamos a donde escuchamos esto. En el 91.5 Antena 1. Online en antena1sj.com.ar. En TuneIn Radio Antena 1 985. En Radio Garden Antena 1. Y en Play Store. Antena 1 San Juan, Leo Luna. a ¿No no、Pero a veces aparece. Él <risa> siempre aparece. No hablemos mucho, pero a veces se nos va. A veces、si no, viene. Y、si、lo trae el viento también.、Eh, retransmisión. Empieza. Ah, ya se está escuchando en la ciudad de Villagobernador Galvez nuevamente. ¿eh? Viernes Radio Nel 107.7, Villagobernador Galvez, Santa Fe, a las 15 horas. Y nos pueden escuchar en Radionet fm.com.ar. s e n v v i o Bien,、eh, ya está en el aire, en el 107.7. También nos podés escuchar. Vamos todavía. Eso es mañana, el sábado, en Asalto Mata Radio <risa> Rock,、eh, a las cero horas, a las veinte horas de Argentina, por Asaltomata Radio Rock.com. Y mañana, seguramente en la mañana, ya Santi cuelga el programa. Para que te lo pierdas como corresponde, sabiendo que está y de huevo no lo escuchas. No, pero vi muchas descargas, no sé quién son las locas. Eléctricas son las descargas. <ríe> Sábado, Metal Corrosivo Radio en México, 19 horas, 21 horas Argentina, y nos escucha por c e n o FPM, Metal Corrosivo, y por Twitch TV, Metal Corrosivo. Bien,、eh, Metal Argentum a las 15 horas del domingo. Nos escuchas en metalargentumradio.com.ar. Lunes, 22 horas en Buenos Aires por Vertigo Rock Radio Blockspot.com. Y el martes a las 22、eh, en FM 98.9 en Corrientes, espectrofm.com. Y también en la 98.9 si vivís en Corrientes. Claro. Claro. Bien. <risa> Ya que estamos hablando así de, de todo, ¿a quién molestó para hacer un bloque clásico?、Eh, David Pérez. ¿De qué programa? Hellraiser. Bien. ¿Ya lo tiene? Yes. d é a l e Muy buenas noches a todos los oyentes de Memorias del Rock y al staff en general. Yo soy David Pérez, conductor del programa Hellraiser de Buenos Aires, y en esta oportunidad fui convocado por María para hacer el bloque clásicos. Y en esta oportunidad este, voy a proponer、eh, tres temas que casualmente llevan por nombre、eh, el mismo que la placa. En primer lugar,、eh, voy a proponer que escuchemos el tema h e a v en a n g ¿sí? e l Bueno, como dije, el disco homónimo, que es el noveno disco de la banda, editado en 1980, y el que sería el primer álbum con Ronnie J. Dio en la voz. Luego propongo escuchar la banda Saxon con el tema Crusader. ¿sí? Este, también. Este disco homónimo, el sexto disco de la banda, editado en 1984. Y por último, voy a proponer que escuchemos para cerrar este bloque clásico: es una banda argentina que está cumpliendo 30 años y se encuentra festejándolo en una extensa gira por el país. Estoy hablando de la banda Letal y vamos a escuchar el tema Masa. ¿sí? También, disco. Homónimo que es el tercero de la banda, editado en 1994. La radio es el más personal de los medios. Por eso, si las voces que escuchas te dan miedo, si la música que escuchas no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando memorias del rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te e n c a n t a bien Checho,、eh, vamos leyendo una noticia mientras la mostra llama.、Eh, una mujer parió en la pista de un boliche y su bebé tendrá entradas gratis de por vida. De acá que el bebé tenga la edad, ya capotó el boliche. q u、eh, En Toulouse, Francia. Hubo un enorme revuelo cuando una joven de 19 años que estaba en el medio de la pista dio a luz en plena madrugada. El bebé tendrá entradas gratis para el resto de su vida. El lugar fue O'Club, en el sur de Francia, y la hora fue las 5.30 del lunes, o sea, en la noche del domingo a la mañana. El portero vio a la joven acostada entre los asistentes salvar. Y se dio cuenta de que estaba a punto de tener un bebé. Rápidamente el personal del club llamó a una ambulancia. Finalmente el bebé nació en la pista de baile rodeado de personas. Ahí es donde le dieron al bebé pastillas, le dieron agua. Vos dale agua al bebé, le decían. ¿Pero para qué si hay que darle leche? Vos dale agua, que no se deshidrate. Eh. Su estado de salud es bueno, según informó el portal Daily Mail. ¿El parto se logró sin dificultad? Sí. Sí, total, con todo lo que. Ya, lo tuvo listo. El estado de la chica. De... No, l a、no, salud estoy, de todo la chica、bien. está perfecto. t o d o Ah, yo pensé que hablaba de su salud mental porque está mintiendo. No, no, estoy hablando、ah, de eso. t e Es que yo estaba del otro lado. Y porque usted está siempre del otro lado. Usted vive del otro lado. Pérez, ya me faltan dos no, renglones tejada, y salimos. No, no, no soy Pérez. Pérez era David, s í、eh, algo le tenía que decir. Ah, estuve. <risa> la he pasado、estuvo? muy mal. ¿Dónde? En Hachan. Sí, sí, lo vi. Todos eran tejada. Yo decía, ¿en qué momento aparece la que no tiene que aparecer? Por suerte no. Pero, hola, ¿cómo se llama usted? Tejada. Y usted, es tejada. ¿A Ballay h a b í a Porque son tejada o a Ballay. No, a b a l a y no había. ¿A Ballay n No. No.、Bueno. El parto se logró sin dificultades, gracias a que todo el mundo conservó los estribos y cooperó como pudo sin causar más angustia de la necesaria. Esta era i n n e c e s a r i o la frase. La gerencia decidió que el bebé tendrá acceso gratuito por el resto de sus días. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la nota. Hola. Hola. Hola. Señora.、Sí. ¿Estás? Hola. Hola. Hola. Hola. Buenas noches. Nombre, colegio. Yo que no soy la única que está siempre en, la, en las nubes. Es que usted hace poner en las nubes a los demás. A los que están con los pies en la tierra, usted los saca. No sé, preguntémosle bueno, no sé. a él. Te saqué de órbita. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien.、Eh, bueno, contanos tu nombre, tu、bueno. programa. DNI, si querés,、está? para sacar un préstamo.、Eh, eh, eh. No, el DNI no lo voy a decir. Confío、no. en ustedes. Hay mucha gente que por ahí. q No n a d i e confiar a él. <risa> no, no ninguno. <risa> bueno, dale. ¿Cómo andan? Bien. u、eh, e buen programa, doctor La r a n n e r de los tres clásicos. Bien. Esa es la idea. La idea es eh, eh, que cada uno, sean conductores de programas como músicos, nos den lo que ellos creen que fueron los clásicos. En el caso、sí. de los músicos muy viejos,、eh, sí. sabemos que. No es del metal, porque ellos no escuchaban eso. Entonces,、claro. eh, se da de rock and roll o de hard rock, de distintos estilos. Pero bueno, lo, lo que sí hacemos es que el músico o el presentador viene del palo. Bien, bien, sí, no, está, bien. está buena la idea, de los y e c t o s Y los temas que eligió, muy buenos. El de Black Sabbath junto con el Saxon y después terminó con Letal, un capo. Eh, Letal es tal vez la banda preferida mía acá en la Argentina. ¿Sí? Sí, sí, sí suena sí. muy bien. Eddie Walker era una bestia en el bajo. ¿Es un animal directamente? Sí, tal cual, usted lo dijo. No, no tiene dedos, yo no sé qué tiene, pero dedos no son. No, yo tuve la suerte de verlo hace poquito acá,、eh, junto al Tano Romano, que vino a hacerle el,、eh, tocar el bajo con el Tano Romano acá en un lugar en Monte Grande. Bueno, les cuento a todos que soy de acá, de la zona de Monte Grande, zona sur de Buenos Aires. Y bueno, justamente me acordé de, que, de la que decía que no tenía dedos. Ese día no tenía dedos porque s e los rompió todo. Te cansó de ponerse cinta, curita. No sabía qué ponerse la v e s t i Sí, o、no. sea que una vez habíamos ido a un.、Eh, a un Cosquín Rock. y...、Sí. Eh, yo llevaba un fotógrafo, que el fotógrafo es Pancota, no sé, no tenía idea. Entonces <risa> le digo, sacame foto con este, le digo que en poco tiempo más va a ser el mejor bajista que hay en la Argentina. Todavía le falta, le digo. Y el e d i e se entró a cagar de risa. No, no sé.、Bueno. Sí, y el otro sacaba creyendo que era alguien que no tenía idea que, que era un grosso. Es más, grosso. claro. Después se enteró que me había sacado una foto con Rowek. Y cuando le expliqué quién era, me dice: ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no preguntaste, boludo? Eso <risa> es la verdad. Eso te pasa por、sí. escuchar otra cosa. <risa> no, no. Bueno, contanos el programa.、Eh, quiero saber, y esto sí, sí、eh, es importante que lo diga: ¿en s cuánto.? Te basaste en nuestra、eh, productora para el tema psicosis. <risa> me conocía <No>. de antes. <risa> no, una genia.、Eh, apenas me contactó, me dijo, me comentó el, el, pro, el proyecto este de salir e n radio. Y la verdad es que era la primera vez que hago una entrevista para una radio. He hablado en otras radios así.、Eh, tuve la suerte en este corto tiempo, yo hace. h a c e un a ñ o que estoy haciendo radio,、eh, hace un año que estoy con psicosis, el 5 de noviembre hice un año y tengo otro programa de radio que se llama La Sombra del Ayer, en el cual lo empecé. Ese proyecto empecé con mi mejor amigo y quien es mi compadre, actualmente lo conozco de los 9 años, ahora tengo 42, y bueno,、eh, empecé el proyecto de radio con él, con,、eh, con La Sombra del Ayer, y bueno, que. Este año estuvimos un parate del año completo de la sombra de l ayer por un tema de que bueno, él tenía que estudiar,、eh, terminar el secundario, le quedaban unas materias, nada más. Y bueno, yo como que no me podía quedar,、eh, ¿cómo te puedo decir?, en stand-by, sin hacer nada con, esto, con relación a esto. Me embalé mucho, me gustó mucho esto de la radio.、Te、digo, empecé hace cuatro años sin conocer el tema de cómo era la radio. Me metí porque me gustaba la música. Eh, tengo muchos conocidos y amigos que hacen música, músicos. Estoy en una zona privilegiada, voy a decir,、eh, en una zona, como dije, soy de Montegrande, zona sur, zona sur de Buenos Aires, cerca de s e 6 del aeropuerto. Y s i e m p r i e i l e g i d o en el sentido que acá hay muchos lugares para tocar, muchos. Eh, bandas, eh, hay muchas, en todos los estilos. Y todas muy buenas, en un nivel, podría decir yo, internacional. Me. me Me puedo dar el permiso a decir eso porque las escucho,、eh, las veo en vivo. Tengo la suerte de ir a un par de ensayos de conocidos y amigos. de conocidos, A veces no son amigos, son conocidos. Y la verdad que este mundo de la radio, como que me abrió un poco más las puertas de conocer gente por ahí un poquito más、eh, un p o q u i t o m á s r o s a que por ahí que yo las tengo o de, e e por j m l de ídolo, vamos a decir una palabra: ídolo.、Eh, pero de un. un a e x t e n s i musical que lo tenía lejos, solamente lo v i en las fotos de los CD y nada más. Y bueno, esto de la RAD me permitió eso, por ahí, acercarme un poco más al músico más ya consagrado por ahí.、Eh, pero bueno,、eh, te digo, soy un privilegiado en lo que es acá la zona. Esta zona, Monte Grande y Zona Sur, hay muchos lugares para tocar. q u e vienen muchas bandas de afuera también, del interior, sea, sea la provincia que sea. Eh, es más,、eh, van acá por ejemplo, acá hay un lugar con la Pica Rock, que la tengo a cuatro cuadras de mi casa, y vienen bandas de todo lado. Hasta vino bandas de Alemania, de España, Uruguay, Colombia,、eh, Brasil, de todos los estilos: Dead Metal, Hard, t r a s h、eh, eh, Hard Rock, como te dije, heavy metal clásico, moderno, metalcore. v Se pongo en a b a n d a de Bolivia.、Eh, Con un estilo así, muy Slipknot, con todo, las máscaras, un nivel espectacular, lo que t i e n e Esa banda, d The Social c Age, se llama la banda. Bueno, trajeron unos amigos de acá de Capital que tocaron con ellos y bueno, tienen l a ese i d e o a Ir a Bolivia a tocar,、eh, de ellos de Bolivia, venir a tocar acá. Me pude dar gusto hace poquito, hace unos años atrás, con La Sombra de la Sher, traer una banda de Paraguay llamada Cemento. Y bueno, y ahí descubrí otra banda de Paraguay que se llama. Orden, hacen heavy metal de los 80 y allá en Paraguay hacen eh, eh, tributo a Manowar, por ejemplo, a j u d a s p r i e s l Iron Maiden, Saxon, o s tantas bandas. Y bueno, si no me paras voy a seguir. Sí, no, no, yo te dejo, te dejo porque total está bueno.、Y、un par de, de aclaraciones.、Eh, sí, para eso estamos. Y para que vos hables y yo me calle también.、Eh, no, gracias. No. No. <risa> la gente de, de p i c a r o c k está escuchando. Saludos a Gustavo,、sí. gran gurú del metal. Soy Pato.、Eh, Verame, Pato. Acá dice、sí. Genio sí. Gustavo, el que nos abre las puertas a la buena música. Saludos de Marce. Y、Verame. acá, hola gente. Saludos de Monte Grande, Picarrock. Un abrazo a todo San Juan. No sé quién es, pero bueno, gracias. Totales. El, Lo tendríamos que llamar más seguido, ¿eh? Porque ha sonado el teléfono. Sí. No, bien. No, sí. Vos me dijiste.、Sí. Y bueno.、Sí. Es más, están, son todos del mismo teléfono <risa> los mensajes distintos. Sí. <risa>、bueno. No, no. Llamando uno yo para que suene. No, no, no. Te, te no. digo, a nosotros no nos creas absolutamente nada <risa> y eso tampoco. No, no. No, no, igual igual hablaba, hablaba con María y me decía. Y yo le, le, Me j o Ahora p e r a al rato y e n o、bueno. Te podés mover un poquito porque se c o r t a、sí. Si estás en un balcón, no, eh. No, claro, no te.、No, Tratad de entrar, no de salir. ¿Ahí nos escuchás? Sí, escucho. Bueno. Yo, yo, yo, yo, no, no, seguimos mal. A ver, ponete en otro lado. p e r a ya salí a la calle. No quiero salir a la calle por el tema de que por acá pasan colectivos y. e la mitad no, eh. Tratá de estar en la vereda. Sí, sí, la verdad. No, pero quiero decir que pasan los colectivos cada rato y. Ah, dice, yo pensaba、morir. que te ibas a poner en el medio de la calle. ¿verdad? No,、y、no. Dije, no es más, es... mirá, le voy, dar, le voy a dar una noticia. Acá, por ejemplo, está goteando ahora, ¿no? totalmente nula. b d o Acá también.、Eh, punto, cayendo unas gotas bastante importantes que no mojan, pero están molestando. Pero no, bien. Entonces volve.、Bueno、sí, después acá. De 33, después de 33 grados todo el día acá,、eh, ahora este fresquito hermoso, vientito. Poco de lluvia viene bien. Bueno, eh, acá eh, te digo que 100, no hizo 33,、41. sino que hizo 40. 41 de、Mira. sombra. Sí.、Eh, <risa> y acá hace siete meses que n o llueve.、Eh, han caído, creo que un milímetro en esos siete meses.、Cuando、y ahora un una gota para cada uno y ya está. Y ya está. Sí, hay bueno, un, un ruido y un viento fuertito. o q u e nos trajo? o q u e nos trajo? <risa> bien.、Eh, 50 bueno, kilómetros、eh. el viento. Y un terrerío de la miércoles, porque como no llueve, hay <risa> tierra, nada más. Bien,、no, bien. Por ejemplo, ve,、eh, esos chicos que te llamaron, Pato y Marcelo, son un matrimonio, un matrimonio hermoso de amigos. Éramos socios, teníamos un local juntos de rock, de todo lo, que es rock,、eh, todo lo que tiene que ver con el rock y eso de t a t u a j e Para mí, los mejores tatuadores que hay acá en Argentina son ellos: Pato s a t u Monte Grande, acá Oliver730, Monte Grande. Y bueno, con ello vamos a festejar justamente en Pica Rock. Vamos a festejar un año de psicosis y los 10、eh, años de Pato Tatú. Que bueno, es una excusa, es, en ¿verdad?, festejar aniversario. Porque yo, digo, un año de psicosis lo festejo porque son mis amigos y más que nada vamos a festejar una noche de amistad. La excusa está para eso, para más del aniversario festejar un,、eh, tantos años de amistad con ellos, con Mario.、Eh, Acá con m a r c e l y con Pato. Y bueno, ahora el 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, vamos a estar festejando nuestro aniversario juntos、eh, acá en Picarrock. Y bueno, como te comenté, digo, Picarrock que mandó saludos, es uno, es uno de los mejores lugares acá de Zona Sur. Te digo, vienen muchas bandas, como por ejemplo Serpentor, te tiro algunos nombres. Vamos. Serpentor. Vamos.、Eh, Tren Loco va a tener, ahora un día antes de nuestra fecha va a estar Tren Loco. Junto a Bloque, ahí pasó un colectivo, adiós.、Eh, bueno, va a estar Tres Locos junto con Bloque que, van a, que están festejando sus 35 años de demolición de Bloque. Claro.、Eh, junto a Marcelo Simoni,、eh, bueno, Charlie Coria en la voz.、Eh, también está、eh, Jorquito de Malacara, Leandro de Malacara ahí con, con Marcelo.、Eh, no, tremenda banda.、Eh, y bueno, ellos van a ser parte de ahí de la s fiesta s de. De Tren Loco, bueno, ahí pasó uno con Cachaca,、okay. a <risa> ...y b u e n o Y bueno,、eh, y bueno, hay otras bandas más. Y bueno, y nosotros en la fecha del sábado vamos a w a r g e a tributo a Megadeth, uno de los mejores tributos a Megadeth que hay por acá,、eh, lo que es Buenos Aires. Después tenemos a Último Hereje, también tributo a Metallica, buen tributo, gran tributo a Metallica, Último Hereje. Y bueno,、eh, junto a Charlie Coria, que es la voz de Bloque. Pero bueno, lo vamos a tener haciendo. Y la voz de Sorcerer, una banda que los invito a que escuchen, una banda de speed metal que hacen、eh, todo en inglés. El disco tiene su disco e n g a i n t a t i o n que Después lo voy a compartir a María para que lo escuchen. Bueno, y él, Charlie c o r i a es el cantante de bloque. Y bueno, y él está invitado acá en la, fecha, en la, en la fiesta. e en c h a la f Y bueno, viene a hacer tributo a los 80 y los 90, tanto sea rock como metal, porque va a s e r covers de Nazareth, de Judas p i e r c de b l a s t a v a d Prey s h a h Nirvana.、Eh... ¿Qué más? Por Ramblon, por tener o n c r e d e n y bueno, eso va a ser parte de nuestras fiestas. Bien, así que de todo un poco.、Eh, te voy a contar algo. Vos、Puente. has estado festejando el aniversario, nosotros no, no sabemos, sabemos cuándo empezamos. ¿Qué? Posta, ¿eh? Calculamos que llevamos 10 años, pero no tenemos ni la más puta idea de cuándo empezamos. Eh, tienen que festejar todo, tienen que festejar la amistad. Yo, como ya dije, la excusa, o sea, la excusa vino e e sentido e festejar tantos años de amistad con ellos. De que, bueno, el país no está tan bien como para festejar, ¿no? Pero, bueno, nosotros por ahí tenemos cosas personales. Entre que, bueno, yo, por ejemplo, estoy contento por este año de radio que tengo ahora actualmente con psicosis. Que, bueno, el 30 de diciembre tiene su final de este programa. Y ya el año que viene comenzamos con La Sombra del Ayer nuevamente. Como te dije, tenemos cuatro años ya con ese programa, con Nelo Vera, que es mi compañero. Y bueno, ¿Qué? estamos en un proyecto a, al, año, al año próximo en la misma radio, FM Social 93.5 de Jawel. Bueno, hacer、eh, La Sombra del Ayer y hacerlo con tres horas. Antes lo hacíamos con dos. Bueno, ahora lo vamos a hacer con tres horas de radio, todos los domingos de 18 a 21. Como dije, por la FM Social. Y bueno, ese es un. Un proyecto nuevo, con, una, con una, un sueño viejo, pero con nuevos planes, nuevas ideas y, y cosas para el programa que le queremos sumar.、Eh, este, a mí, este año de estar solo, porque este programa lo estoy haciendo solo, el de psicosis, lo empecé con un compañero llamado Danny Weiss, un animal de la radio, que también lo i n v i t o a que le hagan una nota. 11 años de radio, esa bestia. Bueno, la radio de él se llama Triple Seis. que está, bueno, Lo tengo de c o m p a ñ e r o en la radio también, los martes de 22 a 0 horas.、Eh, b u Empezamos n o lo tuve, e este proyecto de psicosis junto con él. y bueno,、eh, Por temas personales de él, b u e no no lo quedó otra que hacerse、eh, a un lado de la radio. y bueno, Me dijo a mí si quería seguir con este proyecto si, o quería continuar con mi radio de la sombra de ayer. No, aposté a, a algo, a una nueva experiencia. De hacer radio solo, que la verdad que,、eh, que estuvo bueno este año, pero bueno, se extraña ese lid y vuelta de compartir así c o m o ustedes, lid y vuelta con tu compañero, cagarte de risa, t i r a r chiste, que,、eh, tirarte palo, s、eh, hablar de a r n é g o t a s pero por ejemplo, yo con, es mi, con mi compañero Nelo,、eh, tenemos muchas cosas en común, tenemos toda una vida juntos, como te dije, y o 42 y 43. 23 años y compartimos muchas cosas de chico, las disfrutamos de grande. Y bueno, es otra cosa hacer un programa de radio con una persona que te lleva s tan bien que hacerla solo. n o、eh, Me encanta a mí la, el, este, este formato que armé, pero、eh, yo para mí ya cumplí un ciclo, me saqué las ganas de hacer radio solo. Y bueno, y también ahora, por ejemplo, t estoy n g o e compartiendo un programa con otros chicos que estoy los martes con unos amigos de Loma de Zamora, zona z u l también. Estamos todos los martes, 17 19 horas, y bueno, y ahí tengo mi segmento de bandas de metal del under. La radio es totalmente de rock, rock under,、eh, emergente. Bueno, ellos hablan todo lo que es rock, reggae, en todo ese estilo.、Eh, y bueno, yo por ahí me enfoco más. e n un segmento, un bloque que es, que es、eh, La Sombra de la Jersey, se llama justamente. Y bueno, me convocaron para hacer parte de ese programa y difundir bandas de metal, de hard rock, de todo lo que sea relacionado a heavy metal, ¿no? e、eh, eh, l otro programa, ¿cuál es el estilo? El otro, el otro programa tiene un estilo. Le pusimos la sombra al ayer por un tema de que no gusta mucho la música progresiva, psicodélica de los 70, de los 80. Y no gusta e s o de de investigar eh, bandas de.、Eh, eso es, así, como. Ganimur, por ejemplo, el tema de la radio nos llevó a descubrir mucho más de los artistas que a nosotros nos gustaba, de descubrir mucho más, de, de, de querer investigar más. Por ejemplo, había muchas cosas que nosotros, por ejemplo, de g a r i m u r no sabíamos que, que tenía una banda que se llama Colección, allá、sí, sí. por los 6 0 una banda terrible que mezclaba el jazz con el progresivo, un poco el psicodélico. Y bueno, y a nosotros eso, por ejemplo, es lo que nos gusta, de, que la radio nos. No, Nos, nos, nos demostró y nos sigue demostrando todo el tiempo que no siempre te sabes todo y que, que te da el parámetro de es seguir investigando la música. Bien, nosotros bueno, ese, no, problema no ese problema nos, ¿Eh? no tenemos. Ese problema no lo tenemos porque nosotros no sabemos <risa> absolutamente nada de nada. <risa> <risa> Entonces, no. La... Claro, la ignorancia nuestra es grande. Y hablando de animales de radio, yo tengo un animal. No sabemos <risa> si de radio, pero la producción. ¿Cómo le va? ¿Tiene algo para... Buenas noches.、Eh, sí, un mensaje. Dice: Hola, Gustavo es un genio. s a l u d o desde Neuquén. Soy Ori. Qué grande, Ori. es una marca. Y tenemos、sí. un audio. No sé si lo podemos escuchar, Checho. Muy, pero muy buenas noches a todos los amigos de Memorias del Rock. Aguante este hermoso programa. Bueno, más que nada, llamamos para hacerle el aguante a los amigos de Psicosis, El último ataque. Un programa muy, pero muy importante que le hace el aguante al rock y al metal. La verdad, que bueno, este, desde acá, desde Buenos Aires, todo nuestro apoyo por hacerle el aguante a, el aguante a todas las bandas de Landre, a las bandas emergentes. Esto es importantísimo porque. Eh, sin el apoyo nuestro y de, de los seguidores, de la gente que, que va a ver a las bandas, este, no se podría dar. Así que, bueno, l e mandamos、Bien. un abrazo enorme, que sigan apoyando a todas las bandas de Lander. Y bueno, a los seguidores de Lander les decimos también que, bueno, que no bajen los brazos, que estamos en tiempos muy difíciles, pero la verdad que hay que seguir haciéndole el aguante, Luego, no queda otra. Desde Buenos Aires, mi nombre es Diego, también soy parte de, del programa Con el Rock en Las Venas. Y también le hacemos el aguante a las bandas, a Lander. Y le mandamos un abrazo también de parte de las sombras del ayer a todos los amigos de Psicosis, el último ataque, al amigo Juan Gustavo Verón. Loco, un abrazo enorme y el rock no morirá nunca. s i hay gente como nosotros que le hacemos el aguante. Desde aquí entonces, abrazo de rock. Acá estábamos, no lo fuimos, solo que no escuchamos. Grande Diego. Grande e g o Él es mi compañero de radio. Pues él es uno de los. Ideólogo de que yo esté haciendo radio hoy actualmente,、eh, cuando él tenía radio me invitó a asistir a su programa, a conocer lo que Ya había ido a radio a saber, pero me faltaba el empujoncito que me dio Marcela, justamente、eh, Marcela de Pató Tatú, que un día me llamó, lo estaba tatuando a Diego y me dijo: Mira, vení i al local que vas a conocer a una persona que te va a interesar mucho de lo que hace. Y la verdad que me sorprendieron porque, bueno, a partir de ahí conocí a un loco que lo conocí toda la vida. Nos conocíamos de chico, pero no nos vimos después de 20 años. Y me encuentro que este loco estaba haciendo radio se llama Con el Rojo de las Venas y me invitó un miércoles para ir el sábado a asistir a su programa a la mañana. Fui, me gustó y a h ese, ese preciso momento, automáticamente hablé con el dueño de la radio. Eh, vi que estaba bueno hacer eso, el programa ese y bueno, me preguntó cómo, qué programa que quería hacer y le comenté, quería hacer la sombra de la serie y bueno.、Eh, a la semana siguiente, en, en mitad de semana, me dice: bueno, venía a grabar、eh, los spots publicitarios para la radio y bueno, en todo esto mi compadre, que mi compañero, no sabía y, digamos, que iba a hacer radio y o sea, fui, me mandé de una, grabé todo y se lo mandé, mandé por WhatsApp al audio del. Al spot publicitario le dije: El domingo empezamos la radio, de 18 a 19 horas. Y bueno, había que hacerlo así porque veníamos ya más de 20 años diciendo que tendríamos que hacer radio. Che, tendríamos que que tendríamos hacer radio, Y pasaba el tiempo, y bueno, eso nos llevó mucho tiempo. Y, y bueno, y cuando se quiso acordar,、eh, fuimos y arrancamos. Arrancamos una, la primera radio que nos abrió la cara a la puerta, es Gaby Barrio, de una radio llamada f m Siempre 101.7, en la cual. El, Estamos totalmente a g r a d e c i d o s porque fue el primero que nos abrió las puertas. Y bueno, comenzamos con una hora,、eh, en la cual esa hora la veíamos, no, pensando que no íbamos a seguir por el tema que nosotros, esa radio era totalmente tropical. Había,、eh, había, había radios de rock, como por ejemplo Con l Real Avena s y otros programas más. Pero bueno, pensando que, no, que nuestra música、eh, justo era el cumpleaños de la madre, del dueño de la radio. Y bueno, dijimos, bueno, acá no vamos a durar nada. Nos vio la señora a mí entrar con la remera de triple C y un demonio, y yo con la g a b a roja, y a mi compadre todo barbudo, con pelo largo,、eh, hecho dos lincheras de heavy metal. Digo, bueno, no vamos a durar nada, con este quilombo de música de lata te van a echar la mierda. No, nos llevamos la sorpresa de que la señora, la madre del dueño, nos pidió un tema de Black Saba b t h con Tony Martin, y bueno, eso fue el impulso de. <ríe> Mucho, mucho mejor para continuar. Y bueno, y en vez de hacer una hora el primer domingo, que tuvimos un montón de mensajes de amigos conocidos. Y bueno, ese programa que iba a ser una hora, De 18 a 19, terminó siendo de 18 a 20. Y bueno, y así fue para siempre. Domingo 18 a 20, La Sombra de la Sierra en esa radio. De <ríe> buena、Bien. época.、Eh... ¿Quiere contarle la anécdota de tu、sí. imagen? <ríe> Yo le voy a contar,、eh, ¿a usted alguna vez le dijeron que se le volaron los pájaros? Las palomas. No,、sí. los pájaros. Bueno,、eh, pero. Tengo ese hermoso problemita en que soy bastante cara dura.、Eh, me, me gusta divertirme en todo lo que hago. Esto que estoy haciendo hoy actualmente, lo hago con mucho. Me divierto mucho, pero lo hago con mucho respeto.、Eh, la verdad que salgo en un mundo que me metí, que la verdad que siempre digo, ¿por qué no lo hice antes? Y. Y sí, para hacer r a d i o s te tienen que chiflar un poco el moño porque si no, no, no, eso t no andaría. Yo qué sé, igual hay que poner un poco el freno porque si no se nos va la mierda. Pero sí, la verdad es que hay que estar un poco loco para, para estar. Pero、eh, nosotros creo que me considero que somos todos locos lindos y buena gente. Con, bien,、que. te voy a contar. La anécdota de la paloma, de la te... paloma o de los pájaros Pájaro. volados de Tony m a r t í n e Cuéntelo. Bueno, una, estaba、eh, hablando con Tony m a r t í n e porque yo me hablo a las 4 de la mañana, me hablan todos esos personajes. Entonces me dice: Ay, disculpame, no te presté atención mucho. Dice porque se me estaban volando las palomas. Porque ya venía、oh, un poquito medio tomado, me decía de una fiesta. Y digo yo, bueno, se le están volando las palomas. Y era literal, se le estaban volando las palomas. Me manda no, una foto porque tiene un criadero de palomas.、No. Y se le estaban ¿Sí? volando de verdad. Casi me, me muero.、Yo. Una buena negra, eso es una buena negra. ¿ves? No, tengo m o n t a d q u e r é s que te la mate? Pero como dijiste Tony Marti, bueno, no. ¿Querés que te la mate? No. Le hice, No, la, la, la anécdota. Le hice una nota a r o d e v o z y no la grabé. ¿A r o d e r o z k A Roderick v o s Primer guitarrista de Manowar.、No. La grabamos con un ruido, se escuchaba. toda la nota. Dos horas hablando e l pedo. Especialistas son buenos. hoy. Bueno, te cuento algo. Acá, acá el, el que yo te comenté, Charlie Coria, el que es el cantante de bloque, el cantante de Sorcerer, el que va a ser que va a estar en nuestra fecha el 7 de diciembre. Bueno, Charlie Coria, Coria cantó con ro de voz en las fechas de acá de Buenos Aires. Claro. Bueno, nosotros echamos a perder. Por suerte, el viejo tuvo toda la onda y nos volvió a dar una nota y dijo: <risa> Hasta que aprendan. Mai Terrana、no, me manda、eh, foto de los pies. Jajajaja. <risa> Bueno, pero Maite Rana nos hizo un video、Era. diciendo: Hola, yo soy Miguel y este es mi amigo Miguelito. Señalando lo que ya te imaginás. No nos toman en serio. Hola, hola, hola. Tampoco nos toman en serio. a o r o r o Bueno, para, hay, un, hay un mensaje.、Si、haciendo el aguante a vos, como siempre, con mucho rock. Saludos, Lorena, desde el Jawel, si leo bien. Jawel.、Ah, Jaüel. Bien. Bien. Es grande, ¿eh? Cerca de donde está mi.、Ah, el nombre no entendí. Lorena. Ah,、eh, ella es una persona en la que. Confía mucho en mí y apuesta a mí para. En el programa me apoya mucho y en mi novia, Lorena, h a e una masa, vive a pocas cuadras de la radio.、Eh, yo de acá, de la radio, estoy a 40 minutos. Y bueno, ella vive a pocas cuadras de la radio y bueno, es una persona que conocí este año, hace poquito que estamos saliendo, y es una persona que me apoya mucho y la verdad lo valoro mucho. Y la verdad que. Hoy, Sí, hay que, que si h a y alguien q mí me faltaba un empujoncito, creo que era de esta persona. Y bueno, me ayudó mucho a seguir en todo. Me apoya constantemente. Estoy haciendo, estudiando un curso de radio. Y bueno,、eh, es alguien que me incentiva mucho a, esto, a continuar con esto. Sí, me y, acabo... bueno, y apoya. Y apoya toda mi locura que hago. Me acabas de dar una idea. d e l e m p u j o n c i t o d e l e m p u j o n c i t o Va a tirar fuera. p o n la、verdad. ventana. a c u a n d o se a p u e s Gracias, Seba. Vos no lo tomes como ejemplo, por favor. No, no,、Yo、no tome mi ejemplo porque si no, no, no, pero el empujoncito nomás. No, no, no. Estamos en un casi tercer piso. Estamos no, pero... en lo que era un cine. Pero está bueno, está bueno, los escucho a ustedes caerse de risa, hablar,、eh, ser compinches, aparte de ser compañero de radio, ser compinches. Eh, ese ida y vuelta, eso es lo que, bueno, ¿ves? lo que yo extraño de hacer radio. Te digo, me encanta hacer la radio.、Eh, de paso, q u i e aprovechar y voy a mandar saludos a Lautaro, que es mi, mi operador técnico que está escuchando la radio también. Y, y bueno,、eh, gracias a él también, que es alguien que también aprendí mucho de él. Es mucho más joven que yo. Y la verdad que aprendí mucho.、Eh, la verdad que es un buen respaldo. No es que estoy solo. Por ahí no me expreso bien, pero bueno, él es gran parte también de, de esto de psicosis,、eh, forma parte de esto y me ayuda mucho a progresar y a crecer en la radio. Es un capo, habló ¿no, Carlos,、y、le mando un saludo grande. Claro, como el nuestro, lo amamos. Si、sí. se, se nos va, nos morimos.、Sí. No, no, porque me está pasando factura. No, no les, te digo. La verdad que lo hacen bien, me gustan, tío. Me gusta el, el, la química que tienen. Ese, que Se ve que se llevan bien, que se c a e n de risa y bueno. Se, se siente que es espontáneo también, está bueno. Sí, es y, todo mentira porque、es? nos odiamos. Sí. <risa> no nos hablamos no. más en toda la semana. Solamente nos puteamos. Solamente. b e t i l o Jueves a las 20. Si, me dice, a las 21 te p a s o a buscar, tío. ¿sí? Que <risa> no sé. 22 y 5 v e r d a Vas a ver si te r e p e t í s j a <risa> Nah, nah, eso, eso igual se ponele, cuando hay. Yo me imagino que si hay cortocircuito y mala onda, eso se nota en la radio. Y, y bueno, son cosas que uno l a va aprendiendo. ¿no? Pues, sí. digo eso. Eh, uno eso lo nota.、Eh, ahora que yo, por ejemplo, estoy del otro lado, los estoy escuchando. Y me gusta mucho escuchar radios、eh, así, así como nosotros, viste, de barrio o que salen por internet. que Eh, no、son, somos poco conocidas, pero de nuestro público que es, son fieles. Y eso está bueno. Sí, nosotros y... no tenemos ni uno, gente, así que no sabemos <risa> no lo que、no、es. Está ¡Emilio, Emilio! <risa> <risa> tenemos una sala. Y es suyo, e o ¿no?、Sí, no, no lo tolero. <risa> bueno, o c o m o para、uh, que tengamos gente si lo odiamos?、Eh, ¿Cómo te podemos escuchar? Eh, danos todas las la formas de comunicarnos con vos. Sí. Bueno,、eh, mira,、eh, la radio es 93.5 FM Social y nos se pueden escuchar por la aplicación de internet que es www.fmsocial.com.ar o a través de la aplicación de la app por Google,、eh, por Play Store, pueden descargarnos y buscan、eh, FM Social y l Jawel y no pesa nada,、eh, dura. En el teléfono se d e c a r á el toque. Y después,、eh, a través de Facebook, que lo usamos como Facebook Live, pero lo usamos más que nada para tirar información en el sentido de por dónde pueden escuchar. Porque por el Facebook Live, los temas se cortan por derecho de autor y demás. Y, pero sí, nos pueden encontrar por el, nuestra página de Facebook,、eh, Psicosis el último ataque. Y después también la página de Facebook de la otra radio se llama La Sombra del Ayer. Busquen ahí también. Y bueno, con Psicosis hace poquito,、eh, cumpliendo justo el año, llegamos a, lo, a, las mil, a los mil me gusta y eso también es algo bueno para, para programas de radio y páginas y cosas. Sentir el apoyo de gente、eh, que te comparte cosas, si vos podés compartir cosas, está muy bueno. Sí, nosotros bueno. tenemos cinco mil me gusta y quince mil bloqueados. <risa> que nos bloquearon <risa> ellos a nosotros. Jajaja. <risa> Ah. Y n o es c h i s t e e porque no、está、la conoce, A la polvorita? Está buena, está buena. Bueno, nos estamos viendo. Un, Un gusto. gusto. Y, no. y nos mantenemos en contacto, seguramente. Muchas gracias. ¿eh? Cuando, bueno, cuando quieran, la verdad,、eh, muchas gracias. La verdad, que la primera vez, como dije, la primera vez que.、Eh, Que hago una entrevista, que siempre soy yo que hace entrevista y bueno, sentíme entrevistado, me sentí muy cómodo. Muchas gracias a María、eh, por todo este tiempo, tenerme al tanto de cómo, por la aplicación y las demás las cosas. Bueno, que la volví loca porque este último día, mucho calor y yo molestando que me mande la aplicación, el teléfono. Sí, yo, discúlpame, yo... pero loca está desde hace mucho. Sí, no, a a d que hoy tenía un agregado que era el、no. calor. Pero no entendía no. él que yo tengo un Nokia 1100, no podía、sí. pedirle más el、sí, teléfono. Sí, sí, sí. Bueno, no, y, y, no, y bueno, a mí, bueno y se complicaba por eso, por el, yo también por el Facebook. A mí el, el Facebook y me anduvo para el Duque todo el día. Ayer también. Y bueno, Pero bueno, muchas gracias por el espacio, por la nota, la verdad la pasé joya. Bueno,、Muy、si、bien. la has pasado bien, hemos fracasado como entrevista. No, no. No, Terminemos soy... acá el último programa que sea hoy. No,、okay. la verdad la pasé muy bien y bueno,、eh, esto va a ser una devolución de gentileza. Cuando puedan, hablamos por la radio para que sean partícipes del programa también. Un día de esto los llamo y arreglamos con María y arreglamos algo para, para llamar y bueno. Ningún problema. Eh, pero eh, bueno. Nosotros somos estrellas y como tal te vamos a dar un. Les、Yo soy estrellada,、oh, sí. les, les pido un turno. Dale, Sí, sí, agenda bueno, y después vemos. Bueno, déjame mandar saludos a Fabi Ger, que está escuchando, que es、eh, también una parte del a oficio de la radio, que son de la sala, una de las mejores salas de acá de Monte Grande. Y bueno,、eh, le mando saludos a, a Fabi y a ese que están allá, a Pato, que es parte de la radio también, Pato y Marte que son parte de la radio porque son mis a oficiantes. Y, y bueno, todo aquel que, amigos, conocidos, gente, que hay muchos que por ahí están escuchando, pero nos animan a hablar y ahí me están mandando un mensaje a mí. Y bueno,、eh, muchas gracias por la nota y un placer. Cuando quieran,、eh, volvemos a hablar. Listo, muchas gracias a vos por habernos aguantado y nos estamos viendo.、Nah. Ahora va un bloque de San Juan con Reino, Dean of Celestial Beards. Y Inquisición. ¿Qué pronunciación me、mató? Ha visto. <risa> <risa> chau, y, chau. y la lengua ni le explico ahora <risa> cuando la desanude. Dale, Checho, gracias.、Oh, un abrazo.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 Bien. ¿Se fue? Cierre la puerta. Cierre la, cierre la. Bueno,、eh, a ver, a ver. Estamos complicaditos ya con el tiempo, como siempre. Vamos con un bloque extremo, ¿no? Vamos con el bloque extremo. Con 1349, Samael y Abad. A los de Abad, si se les pasó el pedo, porque sí vinieron a tocar acá a Buenos Aires, bueno, allá a Buenos Aires y se chaparon un peludo de aquello s y no cantaron nada. Así que si se les fue, pueden llegar a grabar, igual los bancamos. ¿qué? Y lo s de 1349 son utilizados ahora como turismo、eh, en Noruega. Como cultura, acá lo vamos a poner. al Y e l l o de cultura, bueno, en mi somos iguales, somos dos gotas. Estoy malo, ¿eh? pero bueno, está bien. Si no me escucha nadie, vamos chechín, bloque extremo. Las neuronas, memorias del rock. Bien, antes de que se muera, ¿me puede explicar qué es esto del kiosquito de María? Usted ya anduvo poniendo cosas. Yo había dicho que era un curro suyo y ahora ya lo pone. ¿Cómo es el tema? A ver, cuente. ¿No era un curro? Bueno, pero antes, ya que estamos en el kiosquito de María,、eh, cuéntenos mañana en la casa de los,、eh, de los cóndores, en la casa 33,、eh, ¿quiénes tocan? Reino y Van de i n v i t a d a Crimson. O sea, ¿todo queda en familia? Yes. <risa> Vamos todos. ¿Quiere、Bien. venir?、Eh, no. Va a irse a cagar. Pero todo queda en familia. Cero horas. Cero horas. 50 pesos la entrada. Bien. Así que el que quiera ir a escuchar buen hard rock, p u e d e hacerlo. Las dos bandas son muy buenas bandas de hard rock. ¿Listo?、Así. ¿Cómo es? ¿Lo ha grabado? ¿Lo ha editado? ¿Usted es una. ¿Cómo hace todo eso?、Y、usted dice que yo me lo arrasco todo el día y no es así. Yo trabajo. <risa> eh, ponga, Checho, ponga, ponga, saquenos de estos b u e r o s Este es el momento en donde todos quisieran tener un kiosco, pero en el peor programa del mundo está el verdadero kiosco, el kiosco de María. Así que lo único que tenés que hacer es esperar, y algo vas a encontrar en el kiosco de María. Guerra Santa, banda de heavy power group metal formada en diciembre de 1991 en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela, y radicada en Buenos Aires desde el 2 0 1 7 Su primera presentación en vivo fue el 25 de marzo de 1992 y de allí a la fecha la agrupación se ha mantenido activa y tocando durante más de 28 años de carrera. La banda está integrada por guitarra rítmica. Jorge Álvarez, bajo Bernardo Conde, batería Héctor Osario, voz Marino Vázquez, miembro fundador, guitarra líder Facundo c o r a j Se ha presentado junto a bandas como c a r c a a n i h i l a t o r Poldeano, entre otras. Guerra Santa ha realizado cinco trabajos de corazón: g Guerra Santa Acústico en 1998, Pesadilla en 1999. Seven en el 2002, La Sombra de un Bufón EP 2007 y La Sombra de un Bufón en el 2017, contando en la batería con Jorge Perini, Barilar y Jericó y Polmian. En julio de este año lanzaron un sencillo llamado Camina y a mediados de septiembre Mártires, niños de la guerra, los cuales formarán parte de su sexto disco Éxodo, un nuevo comienzo. Que se prevé estará listo para mediados del 2020. En la actualidad, la banda está girando por Argentina y estarán cerrando el año junto a c u c h i l l a g r a n d e Pueden escuchar su discografía en Spotify y ver sus videos en su canal de YouTube. Guerra Santa lleva una lucha que está enfocada en un contexto social, en llevar un mensaje de unión, esperanza y paz en la lucha. Por la verdadera guerra, la vida. A continuación, escuchamos m a r t i r niños de la guerra. tema que, Si usted llora, me va a ayudar a mí.、Sí. No vienen los palmeras a la fiesta de c u d n o vienen. Bueno, a mí se le dio a Leo Luna que él los pedía y yo dije que las palmeras son para la playa. Así que <risa> trate、y、de llorar. Me mandó a pasear. Siempre las manda a pasear. <risa> y más lejos también. No, no, no vienen. Los, los palmeras no vienen. Así que llore porque. Porque no vienen. Sí. Pero, ¿sabes quién viene? ¿Quién? n ¿Cómo le llama usted a Abel? ¿Mabel? <risa> Mabel. Ah, tengo algo para, para decir de esto de la fiesta del sol.、Eh, a ver, igual, porque decían que viene un trapero. Un trapero es un cartonero, muchachos. <risa> y están los trapitos que son los que. No, no, pero un trapero es un, más o menos, digamos, un cartonero, el ropa viejero. <risa>、eh, Eso es un trapero, así que si viene uno de esos, bienvenido, porque la gente que la bura nosotros la queremos. Le hacemos el aguante. Claro. Pero a los cartoneros todo el aguante, a los otros no,、claro. no sabemos qué hacen. n Los q u e hacen trap? No. No. Pero bueno, era eso. Ahora que existe <risa> Cosquín Trap,、eh, no, también acá、no、Fiesta porque... Nacional del Trap. No, no, porque me bloqueo. Bueno, bienvenido al. Hay club lo de、ve. bloqueo de, de palazo. Sí. s、eh, Así que muy felices de que venga un trapito, un t r a p e r o un... Pero bueno,、eh, hice como corresponde, uno cuando investiga,、sí. eh, tiene que ir al fondo de las palabras. Bueno, un cartonero. Quiere、Ajá. decir que los t r a p e r o s son cartoneros de la música. j a a A ver, ya busco la... Bienvenido al club de amigos de m e m o r i a e s del Rock. Soy el tío Guille.、Eh, y bueno, y todos los demás también son son amigos de aquí.、Eh, sumando, esta es el, la sección Sumando Amigos. Sumando Amigos. ¿Tiene mensaje? p a s e n o s mensaje.、Eh, Chechín, mensaje. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Me presento, soy Juan de Furtivos,、eh, vivo en San Justo, La Matanza, Buenos Aires, y estaba escuchando el programa, escuchándolo el amigo Gustavo, así que bueno, les mando un aguante y saludos, el programa está bueno, se ganaron un, una escucha más, así que espero empezarlos a escuchar ahora. Le comentamos al amigo de Furtivos. Que un escucha más no, un escucha es. Sí, porque、Listo. el que estaba h e n o s días. Más、dejó. no tenemos. Trapero, persona que tiene por oficio recoger, comprar y vender trapos y otros objetos usados. Cartonero. O sea, está todo bien. Eso es un trapero. Ropa b e j e r o trapero, cartonero. Esos son los sinónimos.、Bien. Por eso, un cartonero de la música es el que es un trapero. Eh, seguimos ganando a m i g o s a h o r nos está saludando Checho. Bueno, señores, señores.、No, que ya estamos terminando el año. Pero todavía tenemos para quedar mal un mes más. ¿eh? Eh,、sí. Le cuento:、eh, Estas cosas que pasan.、Eh, había matado al marido y no paró de reírse cuando fue arrestada. Eso le va a pasar al Sevilla. No va a parar de reírse. No va a haber forma de sacarle la foto. Una mujer de Estados Unidos puso una sonrisa de oreja a oreja mientras era fotografiada en la comisaría tras, tras enterarse del grave cargo criminal por el que fue detenida, asesinada a su marido. La risa que le dio a Shanda Johnson Williams、eh, fue espectacular. Fue acusada por haber asesinado a su esposo Jamie Williams, de 48 años.、Eh, toda la foto sale riéndose y la que le hicieron、eh, también. Cuando llegó la policía ya estaba muerto, entonces la mina empezó a decir: Miren, me parece que fue un fantasma, fue el fantasma de del, del CIRE. De, Te Antes era uno, que no, que el pericote, que tampoco, fuiste vos, no, yo no fui. Bueno, anda acá y se entró a cagar de risa. Y fue.、Eh, todavía está en canas, pero porque todavía se está riendo. ¿Sabes la bronca que le debe dar a los canas cuando vas a meterte preso y, y te le cagas de risa a la cara? Como a nosotros que se nos cagan de risa a la cara. Señores, vamos al bloque. Nacional de folk con agua trío, raza trunca y arraigo. Dale c h e c h í n Somos la tierra. Nos estamos yendo, nos despedimos. Saludos a Roy Camus que nos ha estado escuchando hoy. Hoy es cuando sea, pero hoy, señores, en el control estuvo Sergio, el Checho Joffre. Musicalizó Seviba z a n Conducción, producción, molestación. María Tejada. Conducción, ¿quién les habla? El tío Guille que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos con un tema que pidió Nico. Arch Enemy, Nemesis. Dale, Checho c h a o